Para que tú lo puedas escuchar más detenidamente, más pausadamente, el día que más te guste, a la hora que más te guste. Aparte de, por supuesto, escuchar el programa de Euskal Música, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana en el mundo de la música de Euskal Herria. La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en el Facebook de este tu programa. Facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. El Facebook de Euskal Música. Hoy tenemos un programa bastante completo ya que tenemos un par de novedades. Lo nuevo de Caótico. El álbum se hace llamar Sindicato del Crimen. El viernes pasado se presentó. Y jueves ya lo tenemos en nuestras manos Hoy te daremos a conocer dos de los temas incluidos en ese su álbum Los temas Sin Tiempo y La Vista Atrás Y también escucharemos el nuevo proyecto musical para un señor El proyecto se llama Singira Hablamos del proyecto de una sola persona El Oñatiarra Íñigo Ibarrondo También entre otros temas y otros grupos Escucharemos a Garila Kogaitasey Hola a la banda cañera y contundente Anset Y hoy tendremos visita a los estudios de Berriozaro y Ratia en el programa de Euskal Música Estarán tres de los componentes de la formación de Mendillori, chape Hablaremos con Imanol, Yulen y Aitor de Aunchape, este nuevo grupo Hablaremos de ese disco, Moscorta de Rebeldea, que está desde el 2014 Y por supuesto hablaremos de los eh, de la trayectoria musical, de los conciertos. Y también os adelantaremos un poquito lo que va a ser su nuevo larga duración que está ya a puntito de salir, dentro de un par de meses entrarán en el estudio para sacar adelante 10 nuevas canciones. De todo ello hablaremos lo dicho con Imanol, Yulen y Aitor a eso de las 7 menos 5, 7 aproximadamente cuando los tengamos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. A esta banda, desde Mendilluri a un chape. Esto es lo que te vas a poder encontrar durante estos próximos 90 minutos. Durante esta próxima hora y media, aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskalerria en todos sus estilos musicales. Y si os parece vamos a comenzar lo que es el programa de hoy de Uscal Música Y lo vamos a hacer con la banda Caótico Una banda que se formó a finales del año 2000 en Salvatierra Tres de sus integrantes, Aguayo Fonta y Aguayico Procedían del grupo Caos Etílico En septiembre del 2001 sacan su primer disco Mundo Caótico En abril del 2003 se publicará su segundo trabajo Rasca y Pierde Con estos dos discos de estudio El 17 de abril del 2004 decidieron grabar un DVD en directo En la sala Askena de Gasteiz ...publicado el 14 de marzo del 2005... ...con un nuevo sello universal... ...Sala a la Luz, Destino Escrito... ...en este disco colaboran el Drogas de Barricada... ...en las canciones Abuso y Correré... ...la Miki, cantante de la banda No Relax... ...segunda voz en recuerdo... ...y el álbum se graba en los estudios Catarine... ...de Azcárate entre diciembre del 2005... ...y enero del 2006... ...el 21 de febrero del 2008... cautico edita su quinto trabajo... ...Adrenalina con la discográfica Oyuka... ...este disco cuenta con la colaboración de Evaristo de la Polla y de Banda Basotti con la que graban el tema Luna Rosa en 2010 lanzan Reacciona con la discográfica Vaga Viga su éxito es Bienvenido al Show este disco cuenta con 13 canciones en 2013 sacan su nuevo álbum EH Caling nuevamente con la discográfica Vaga Viga y este de trabajo también como el anterior cuenta con 13 canciones, ahora en 2016, 3 años más tarde vuelven a la carga con Sindicato del Crimen, un disco que sale el pasado viernes y en el cual te puedes encontrar 12 canciones, una de ellas en euskera. Sindicato del crimen es un disco rápido, contundente y apabullante. Este es un trabajo bastante variado en lo que a ritmo se refiere y musicalmente resulta muy enriquecedor. Caótico ha conseguido hacer un disco redondo con grandes temas desde el primero hasta el último. No hay canción que no resulte imprescindible. Además, en cuanto a las letras, la sensación que se transmite es la misma, mucha variedad y mucha preocupación social encontrando ...temas de rabiosa actualidad, viscerales... ...y que arrojan inconformismo... ...para la ocasión colaboran a la voz... Ben Kurtz y César Strawberry telef de con 2 en la quema ropa y también aportan sus cuerdas vocales Odei de Arcada Social, Mago y Sala de Potes Dirty Brothers en Inteligencia Artificial y Vergüenza y por otra parte en Eco aporta la letra de Garrai Berria. Estos nuevos eh, temas han sido grabados y mezclados en estudios Igaindi Uzurwil por Adich Arregui entre noviembre del 2015 y enero del 2016. Pues después de repasar toda la trayectoria musical de Caótico todos discos Nos quedamos con este último. Salió el pasado viernes Sindicato del Crimen y de él te vamos a extraer los temas sin tiempo y la vista atrás con Caótico. Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Música sonando la primera de las novedades en el programa de hoy de Euskal Música, lo nuevo de Caótico dos de los temas sin tiempo y la vista atrás de ese nuevo larga duración sindicato del crimen y nos vamos con otro estilo de música diferente nos vamos con Garillac Ogeitasei una banda vizcaína que inicia en su andadura como grupo de romería amenizando fiestas populares a finales del 2011, en poco tiempo en Vizcaya consiguen gran renombre ya que sus directos son un fogoznazo jovial en las Enrico Hayak Garillac Ogeitasei Son Ioannes Garmendia, bajista, que ha tocado con EGN y guitarrista en Eisenberg, Lelchu Jiménez, batería y excomponente de grupos como Eresi y bonzo María Lazcano, cantante, que ganó los certámenes de Euskal Herria de 2009 y 2011 de Aur cantari chapelle en eco Benito de Alboca y Albocote, que ha estado en Egoaice y De La Sai, Iker Álvarez, guitarra, que ha estado en Última Alternativa, Mala Correa, Eiene, Bonzo, y también tenemos a Yosu El Ordui, Tricky Trisha que ha tocado en la vieja Esos son los componentes que están Actualmente en la formación Garilac Ogeita 6 Un álbum que ha sido grabado en los estudios Ardeons de Basauri Y la grabación, mezclas y masterización Las ha realizado Lechu Jiménez Garilac Ogeita 6 Grupo Vizcaíno de Romería Edita su primer disco con título Adrenalidad en Sai con 6 canciones Más Mende la Orden como bonus track Compuesto por la comparsa Bilbaína Eguski Saleak para su Pigesu Quinto aniversario Nos vamos a centrar pues en este primer larga duración Para esta banda, para Karilak Ogeita Sei, y de él vamos A extraer los temas Adrenalina Densain, tema que da título al álbum Y Mende Lourden Música Música de Garillac Ogeitasei Primer álbum Adrenalina de Ensign Editado bajo el sello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 como adelanto de lo que es el primer trabajo discográfico que acaban de publicar La formación la componen David Martínez a la guitarra, Patricia Vicente a la voz Wilmar San Juan al bajo y Rubén Arcos a la batería Nos vamos con la caña y la fuerza, lo dicho de esta banda, de un set y de este primer larga duración te extraemos los temas de Only Way y Use Me Música La que nos llega desde Bilbo, Caña y Fuerza La que nos trae esta formación, un set Con vocalista femenina Ahí estaban los temas de Only Why y Use Me Incluidos en el primer Trabajo discográfico Y nos vamos ahora con otra novedad Habíamos comenzado el programa de Buscal Música con la novedad de Caótico Ahora nos vamos con una propuesta Que nos trae Zingirá que es Zingirá? Pues detrás de este ambicioso Proyecto está una sola persona El Oñatiarra Íñigo Ibarrondo Miembro, fundador, cantante Y bajista de la banda Saron Store él solo, por su cuenta, con gran mimo Con creatividad abierta e insaciable Ha ido cosiendo estas complejas Estructuras de canciones él ha grabado casi todos los instrumentos Mezclado y producido el disco Aunque ha contado con la ayuda de sus compañeros De Sarno y Stoner como son Egoich Olalde a la batería y Miquel Sarqueta A la guitarra durante la grabación Este nuevo proyecto lo podréis eh, Disfrutar en directo El día 13 de marzo en Oñati El 8 de abril en Tolosa El 7 de mayo en Bilbo y el 4 de junio en el gasceche de legapi así que te vamos a extraer dos de los temas incluidos en este proyecto musical del de Oñaitarra, íñigo y barrondo singui el álbum se hace llamar vida ya y lo que vamos a escuchar los temas vida yari y Arrnil Ahí está sonando este proyecto musical, este ambicioso proyecto de una sola persona, del Oñatiarra Íñigo Ibarrondo, miembro fundador, cantante y bajista de la banda Sharon Stoner. Ahí estaban dos de los temas incluidos en este primer larga duración, Vidaya, el tema Vidayari y... El tema Arnildegui Dentro de ese nuevo proyecto musical De Singuira, recuerda 13 de marzo en Onyati, 8 de abril en Tolosa 7 de mayo en Bilbo Y 4 de junio en el Gasteche De Legazpi, nos vamos ahora Con un poquito de caña, nos vamos Con los Eibarreses sutagar Que por cierto ya están en el estudio de grabación Así que dentro de poquitas fechas Tendremos lo que es su nuevo larga duración Pero mientras tanto nos quedamos Con su último álbum, Vichiricao De ellos son Aitor Gorosabel a las voces, guitarras y coros Igor Diez al bajo y a los coros, Xavi Bastida la guitarra y a los coros y Galder Arriaga a la batería y a los coros. Lo dicho, dentro de poquito tendremos nuevo disco, pero mientras tanto nos quedamos con la caña y la fuerza de su anterior álbum, el álbum titulado Vichiri Gaude. caña y contundencia de los Sudagar que nos vamos con chape banda de Mendillori, que en 2014 editaban su primer larga duración, Moscorta es Rebeldeag, un álbum en el cual te puedes encontrar nueve canciones, pero que dentro de poquito entrarán al estudio de grabación para grabar su segundo álbum. Para hablar del primer larga duración, Moscorta es Rebeldeag, para hablar de la trayectoria musical, de los conciertos y, por supuesto, para adelantarnos algo de lo que nos vamos a poder encontrar en el segundo álbum, que están a punto de entrar en el estudio para editarlo, tenemos a Imanol Julen Eitor, tres componentes de la banda, a un chape Música es uno de los temas incluidos en lo que es el primer trabajo discográfico de la banda Aunchape El CD lleva por título Moscor Taer Rebeldeac y contiene nada más y nada menos que nueve canciones En un par de meses se entrarán a grabar su segundo trabajo discográfico Y mientras eh, pues, entran al estudio de grabación, los tenemos por aquí para que nos hablen un poquito de este primer larga duración, para que nos hablen un poquito de los conciertos que ya han realizado y también, por supuesto, de la preparación de ese segundo trabajo. Para ello, pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Busca Música, tres de los componentes de la banda, Imanol, Yulen y Aitor, Arracha el León a los tres. Arracha león Racha León. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios, un poquito de los comienzos de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma? ¿Y por qué se forma un chape? Pues se forma hace seis años así. Y pues el por qué. Pues porque teníamos ganas de hacer música y pasarnoslo bien, más que nada. Hablamos locos. Sí. sí, y eso ensayábamos en el Instituto de Mendillorri. Nos juntábamos al principio cuatro. Y eso, y... Hacíamos más o menos algunas versiones, o lo intentábamos. Y la guitarra con la boca, porque no había guitarra en el grupo. Yo creo que en total llegamos a tocar una canción entera en todos esos ensayos, pero bueno, pasárnoslo bien, nos lo pasábamos. Yo me acuerdo, encima, que los vi en el instituto, en los conciertos que hacía el instituto, y me quedé loco también. <risa> <risa> estuvo guapo, estuvo guapo. Bueno... Sí. Y luego después de esos ensayos de esos primeros días eh le llamasteis al grupo a Unchape, eh porque este nombre tiene algún significado especial para la banda. Eh, bueno, en un principio era Peñerountzak el nombre del de grupo, pero creo que fue nuestro primer concierto en Lizarraga ya como Unchape porque se abrevió, ¿no? Yo creo, sí. Peñerountzak que que Sí, era Peñerountzak y pasamos el La P pe, yo no sé por qué, la pasamos a Después de Auntac y y Abreviao y tira para adelante La palabra en sí no tiene ningún significado ¿no? pues sí. Siempre eso nos preguntan no. La, cabra, la gente nos pregunta a ver si es Auntac, Auntacpean, debajo de la cabra Pero no, es abreviación de P de Auntac eh, En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante la formación ¿Algún grupo os influye en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia habéis tenido? Yo Dur. creo que En el grupo cada uno escucha O sea, diferente música, no sé, nos gusta de todo yo creo Es más, hemos venido oyendo Sutagar, o sea que... No sé, y a mí me mola también mucho Berry, no sé Pero igual sí, por cercanía y por mucha relación que hemos tenido grupos como Zartaco, K, igual sí que... Sí, pues, sí, sí O sea, cada uno su rollo porque nosotros nos hemos ido más para el punk, pero... Eso sí... Hombre, Escalaria y todos esos grupos también... A mí, a Viñaz, que es el trompeta y también nos molaba un montón no sé. eh, Desde los inicios de Unchape hasta ahora eh, Habéis tenido cambios en la formación Contarnos un poquito esos cambios Que me parece que a mí, por lo que estoy viendo, son muchos, ¿no? Sí, pues como antes hemos dicho pues hemos Empezamos cuatro... Pero bueno, el primer concierto lo dimos con tres <risa> primer, La primera baja fue Antaño, que ahora es manager del grupo sí. Empezamos el batería Fontecha, Julen de bajista y yo cantante y Hicimos lo que pudimos, tocando cuatro canciones Y luego eh, se metió Josu de batería porque Fontecha tenía que estudiar La castigado sí y... y yo y Chus, ¿no? Eso, de vientos Eso es, eso es Y, y el Nomo de guitarra, y ahí... Como la primera fase oficial de un tape Con un guitarra... Y con Belza, que tocaba saxofón y nos dejó Eso. a los tres meses. No, o sea, no bueno, estuvo más, estuvo dos años así. <risa> bueno, sí. Y después de esa como primera fase, lo dejó Belza, dejó, dejó de tocar el saxofón y entró eh, Auritz unos meses de... No, pero primero lo dejó... Ah, vale, entró Auritz de guitarra. Eso, Y luego lo volvió a dejar Pero antes había dejado Josu, la batería Entró Fontecha de batería que Desamores, ¿eh? En de y Irene, Irene también No hay que bueno, olvidarse a Irene es verdad, es La verdad. cantante Desde un principio también Eso oh. es Sí Y luego lo dejó Auritz como guitarra Y ahora pues Bueno, y volvió a entrar Auritz Que tocaba la guitarra Y volvió a tocar el saxofón Eso es Estuvo unos meses también con nosotros Y luego nos volvió a dejar <risa> hay que recalcarlo Auritz bueno. traidor Pero le queremos igual, ¿eh? Sí, sí Y eso, ahora estamos... Eso, nos quedamos con la formación actual después Eso vale, sí, vendido. sí, hay que aclararlo El 8 titular, pues es... Eh, bueno, también pasó Cariz Que suplió la baja de Fontecha, que es un máquina Y no, no, no. eso estuvo unos meses Sí, la verdad que nos hizo un gran favor Porque teníamos una traca de conciertos Que hizo 11 conciertos en 3-4 meses y... Sí, y al final nos hemos quedado... Con Machi de batería Julen Bajo Guitarras Nomo Y Vera. Julen Vera eh, Vientos y Manol eh, Beñati Chus Y cantante yo Eso es lo que vamos a poder ver a partir de ahora Encima del escenario de Un Chape después Como bien habéis comentado Al inicio ya tenéis unos años Recorridos como Un Chape ¿Cuándo os disteis cuenta? ¿O cuándo tuvisteis las ganas Para sacar este Moscorta Rebeldeac? Yo creo que no sé, pasaba el tiempo y nos dábamos cuenta que que no hacíamos, bueno, quedábamos concido de así, pero que teníamos que sacar un disco porque si no nos íbamos a quedar ahí medio estancados, ¿no? Y también no sé, era como una motivación para nosotros grabar, que nunca habíamos grabado un disco, habíamos grabado una canción, pero ya, tampoco en las mejores condiciones y eso, no sé, nos motivó Es un primer disco, claramente, pero no sé Yo creo Eso que era... va a ser el primer disco ¿no? Eso, claro. queríamos dejar algo ya Pues para pa pa toda amigos. la gente Y sobre todo para pa la gente Que nos sigue siempre a todos los lados Y dejarles algo Nuestro, una marca del mundo Nada claro, que cantasen, ¿no? aunque sea que no, sí. Bastante que vienen sí sí eh, ¿Dónde se suele juntar a un chape Para ensayar y cuántos Días a la semana solís hacer? Pues antes nos juntábamos en el Gastelec de Villava. Pa, nos juntábamos en Ansoi, no sé, nos solemos juntar una vez a la semana, los viernes, 2, 3 horas. Con dificultades porque hay gente que estudia fuera y así, pero Eso, en el grupo tenemos dos que estudian en Eibar y en Gasteiz, pero bueno, ya lo intentamos cuadrar los horarios. Y eso, también hoy en día da bien está jodido porque con los locales y así tampoco los ayuntamientos no ayudan mucho. Pero pues ahora estamos intentando, ¿no? En Mendillorri sí, a ver si sí. se hace algo que eso, eso quería deciros, porque ir todos los días O varios días de la semana Desde Mendillorri hasta en Swain A ensayar, porque no hay sitios ahí en Mendillorri Pues no sé Es bastante chocante con la cantidad de jóvenes y grupos que hay en Por Mendillorri eso, No sí, tener sí. un sitio habilitado Para para hacer música O pasar el tiempo, simplemente eh, Si tenéis algún concierto ¿Ensayáis más o seguís la misma Digámoslo así, rutina? Mm, yo creo que, bueno Intentar ensayar más, e intentamos, pero también remarcamos, no sé, que cada uno también tiene tiempo en casa, si no nos podemos juntar, al ser muchos, hombre, hay grupos que son tres y es más fácil juntarse, nosotros somos ocho, pues que cada uno también se las mire en casa y ya al llegar al ensayo pues sale más mejor y bueno, hacemos un repaso de todo el directo y todo para que quede claro lo que vamos a tocar y ya está, no sé. Eh, antes de hablar de este primer disco ¿Qué diferencia encontráis entre los inicios El primer día de ensayo, digámoslo así De un chape al completo, ¿vale? Hasta la grabación de este de este primer trabajo <risa> Es que no sé Yo también creo que desde que grabamos el disco Hasta ahora también han cambiado muchas cosas Entonces, no sé La seriedad, la seriedad Sí, sí, antes sí, los a... ensayos eran Antes íbamos <risa> si a... a ensayar y a pasar un poco el tiempo O sea, también, también. ensayar, pero no sé Era como más diversión Ahora también nos divertimos, pero no sé Tenemos yo creo que las cosas más claras y vamos a ensayar Y ya tenemos pensado que vamos a hacer en cada ensayo Y no sé, este ensayo pues vamos a sacar una canción uh -huh. Y ya no sé, que no, nos lo curramos ya un poco de antes Para llegar al ensayo y no sé, ser más efectivos Y, y sacar canciones más rápidas uh -huh. El disco está ya en la calle desde el 2014, ¿puede ser? Sí, sí, sí Es sí, el sí. Moscorta Rebeldeac eh, Contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación Cuánto tiempo estuvisteis grabando el disco ¿Qué? Pues entramos en, me acuerdo que en enero, sí. eh, en un estudio, aquí de Estudios, que está en la chantrea. Con Dani. Con Dani, <risa> un, un grande, donde vas allá. Yo creo que sí, pues, nos costó bastante, la verdad. Estuvimos cuatro meses, creo, grabando, ¿no? Lo que es grabar. Sí, también, porque no es un estudio que se dedique totalmente a ello, porque el cha, o sea, Dani trabaja y así. Y, pues también, no sé, lo sobrevió así, nos, no sé nos decía cuándo podía y íbamos las tardes y así. Y entre que uno que estudia fuera y no sé qué, pues eso. Pero aparte nos costó también, ¿eh? Porque, a, sí. si, por ejemplo, a mí me costó un huevo grabar. Eso, tampoco fuimos ultra ensayados de casa. O sea, fuimos un poco en algunas cosas verdes, pero nada, de todo se aprende, ¿no? Yo creo, no, pero salido, yo creo que ha salido un disco bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, para, para ser el primero no nos gustó y quedamos bastante bien. Sí, sí, bien nos gusta, eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación de CD? Eh, la maquetación la hizo Una y Milton. ...que es del barrio y le pedimos el favor y nos lo hizo... ...grande Unai... <risa> ...y luego colaboraron Juren del Valle... ...que cantaba antes en The Railhead... ...y Endika, bueno, Endika y Alight de Sarta Coca... ...y hablando un poquito de las letras de las canciones... ...¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ...porque son bastante bastante reivindicativos, ¿no? ...no sé, las inquietudes de unos chavales de... ...17, 18 años... ...de Mendillor y más que nada... No sé, hablábamos de... fin de semana, juerga pues del Palacio de Mendillorri de de que sé, de que Iruña está partiendo con tanta con tanta con tanto desempleo, tanta corrupción, tanta hostia y, no sé. y sobre todo dejar claro que la música es la mejor forma de difundir ideas, ¿no? eh, ¿quién es la persona encarga de componer la música un poquito? ¿Y las Aquí, letras y las canciones, y Manol. la música y Manuel. Sí, es. sí, me gusta me gusta darle un poco si sí, en caso. Fui. Y lo que es las letras en sí, las letras pues muchas veces Julen y veces Aitor, yo, Aitor. Sí. ahora más Aitor igual sí. bueno, tuve una temporada pero el primer disco lo hizo más que nada Julen ¿no? Sí. Sí, ¿El sí, sí. Disco, sí. Sí, sí. en este primer disco incluís un tema Moscorra, que es que es el tema con el cual cierra el disco que es una versión eh, contanos un poquito cómo surge la idea de sacar esta versión y de quién es el tema pues el tema original es de, de Dublin Boys pero no sé Yo creo que porque le vimos tocar a Zarta Coca y sí, eso. tocamos un día en Tafalla con ellos y lo vimos y nos gustó mucho y por eso pues elegimos de color, colaborar porque al final sí. más o menos la idea la tuvieron ellos y eso. Eso la cambiamos un poco para que no fuera de ellos, pero eso. Sí, conocíamos la canción original de antes, pero cuando la hicimos tocada por Zarta Coca y al ver que nosotros también podíamos hacerlo, pues eso. En este primer trabajo tenéis dobles eh, doble voces, eh, chico y chica. Eh, ¿Cómo surge la idea y si es más menos hacerlo así? Hombre, yo creo que dobles voces siempre tiene que haber, ¿no? Para reforzar y así, va para... porque queda un poco el disco más chucuna, más completo. Pero, no sé, la chica también... En principio íbamos a tocar... Nos queríamos tocar una canción que, que también tenía que cantar una chica porque... O sea, la canción que la queríamos versionar Tocaba una chica, me acuerdo que era una escatudo no sé, sí. Y al final pues Como que entró en el grupo y eso pues es Una sí, canción sí. así Yo creo que era más, quedaba bien Para, para que sí. cantase ya, no sé Sí, sí, pero hacía O sea, casi desde los principios Entró Irene de eso Y eso tocó, o cantaba En el disco tres canciones Y luego también alguna de Beta Garry la de Scatu esta y... sí. eh, pues si os parece antes de hablar de los conciertos de los directos vamos a escuchar uno de los temas del primer larga duración eh, ¿cuál elegiríais? yo igual a Barry más significativo yo creo del disco a Barry Garit al, al barrio le gusta mucho Berri, Garaite, Siña es el tema con el cual se abre lo que es el primer larga duración para esta formación de Mendillorri Para un chapel, álbum, Moscorta y Rebeldeac Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes de la banda Y vamos a meternos a hablar un poquito de los directos ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Cuánto tiempo saléis tocar? un Repertorio de unas 18 canciones Duración de alrededor de una hora, entre una cosa y otra Yo creo que sí. Entre tonterías sí Sí, como en Tolosa Que se apagó la luz tres veces Y... Nada, fue divertido Pero estuvo... Sí, bien. sí ¿Eh? ¿Versiones le dais también o...? Sí, yo creo que metemos igual 14 15, 14, 15 nuestras Y tres versiones Tres, cuatro versiones Alguna más Hemos mantenido pues a... Típicas de un par de arcas Desde principio Y luego pues hemos, metemos Una o dos versiones siempre Cuatro versiones o cinco Siempre tenemos Sí No. Eh, Habéis dado muchos conciertos por lo que veo Porque tenéis el Facebook ahí petado de carteles eh, sí. Para presentar este disco eh, Contaros un poquito por encima Pues es que al ser estudiante así Yo creo que va por rachas Depende de cuando podamos Pero sí, la verdad que no sé Para este disco, 35, 30 concientos Yo creo que habremos dado sí, sí, más yo creo o más Hemos aburrido a gusto Sí <risa> Sobre todo año pasado Igual en febrero Es cuando más empezamos Que de febrero sí, sí. a abril Estuvimos todo el, fechas, todo el fin de semana Unas fechas Todo el sí, fin de semana Sí, dos meses Sin parar todos el fin de semana Pero bueno A gusto, a gusto ¿eh? Sí, sí ¿Eh, ¿Os acordáis Cuando fue el primer concierto Que disteis? Como a un chape Como a un chape Sí, no, sí, no. sí Como a un chape Ya no pillé <risa> Igual mejor no recordar ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Fue enlizar la gargoyena Y aquí el trombón Acabó <risa> fue, fue mi pe primer pedo Sí <risa> No, pero... Estuvo bien ese concierto Sí, estuvo guapo sí, sí, sí Hombre, para nosotros, para el público ya no sé Sí, sí porque eran era, era familia, eran familia no, ya Ah, bueno, sí. entonces estaría bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí, estuvo guapo eh, ¿Tenéis fechas ya para seguir presentando este disco y para... Bueno, meter ya temitas del nuevo Sí, tenemos dos El 19, ¿no? De marzo, de marzo. Con... con Narco y otro grupo en Arroniz Ajá uh -huh. Y el 16 de abril, abril en el Viltoki, en el Gasteche de Lacunza, sí, con sí. otro grupo de Iruña Pero bueno, las, las los temas nuevos del disco, ya, algunos ya hemos, ya hemos tocado en otros conciertos, ¿no? De antes Sí, claro, pero sí, eso No va a ser como un concierto de presentación, ¿no? Hombre, ya, pero la gente yo <risa> creo que no, no se acorda tampoco bien Hasta que no lo escuchas ahí en casa ya, sí, tranquilamente, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, para contactar con la banda, para la realización de conciertos Facebook, página web, Twitter, teléfonos de contacto Sí, Facebook, ¿no? Twitter sí. Sobre todo por, por Facebook nos hablan mucho Y luego pues por teléfono, de vez en cuando te llama alguien desconocido y es para un concierto pero Sí, la verdad es que no tenemos ni los números, ¿no? De, sí. habría Sí, ¿no? en el disco sí, en el Facebook no sé eh, Los podéis decir y... Para que me quiera llamar <risa> 633 47 10 16 Y no tengo novia, ¿eh? No, claro, chico guapo, broma, chico broma. guapo y grande Eso es. eh, De los nueve temas que se incluyen En este primer larga duración más corta y Rebeldeag, eh, personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más ha gusto lo habéis compuesto En el local o en el estudio a la hora de...? Yo con Averly con, con la canción que hemos escuchado Que no sé, fue de las primeras que hicimos Y seguramente la que más me gustó La que más me gusta tocar en conciertos por lo menos Es la que más le, le llega a la gente en nuestro barrio Y la, la que más disfrutamos tocando ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? ¿Ya lo habéis ya quitado, descatalogado ya, como quien dice? Sí, sacamos 300 discos y se si ya se han acabado. O sea que, bueno, está en YouTube de todas maneras, para todo el que lo quiera escuchar que, o descargar. Que... Y estamos intentando ponerlo para descargar, pero aún no sabemos hacerlo. <risa> pero bueno, en YouTube también se puede descargar, o sea, está sí. canción por canción y el que quiera que lo descargue ahí fuera. Y vamos a meter un poquito ya, meternos ya con lo que es el nuevo Larga Duración, porque ya estamos corta Rebeldeac, digámoslo así, está ya más sonado. Y ahora vamos con las nuevas canciones que vais a incluir en el nuevo trabajo. ¿Que cuándo vais a entrar ya en el estudio y dónde lo vais a grabar? Hombre, pues dónde todavía no sabemos, porque, hombre, más dinero que la otra vez tenemos, eso sí. <risa> pero, bueno, no es difícil, porque siendo estudiante así... Pero bueno, con lo que hemos tocado hay algo, pero no sé, todavía no sabemos. Tenemos que valorar y... No sé, dónde no sabemos y cuándo y cuando, un, pues tenemos ya nueve temas y queremos hacer 10. Uh -huh. O sea que o sea, falta realidad, pul falta pulir y Ya, pero bueno. Y cocinar. La cosa es saber dónde y mirar, en realidad nos tenemos que interesar también que mirarlo, ¿no? Más que todo. Sí. Uh -huh. Eh, podemos ya saber o es una sorpresa de cómo se va a llamar el nuevo trabajo de un chape. Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. <risa> Sí, la verdad que no no tenemos nombre directamente. Pero bueno, ya inventaremos Dará algo. Dará mucho que hablar, eso sí. sí eh, Cortes, nos has comentado, nos habéis comentado 9 10? Sí, 10. Y para ir terminando, pues algo que me he dejado que queréis decir a la gente, bueno, amigos, ¿qué No, yo aparte quiero decir que no sé, que igual lo nuevo que hagamos no va a ser lo mismo, va a tirar más igual un poco al punk así, o sea que igual hay gente que le gustamos mucho por el sky así fácil, pero O sea que va a ser va a ser diferente, o sea, va a ser otro estilo de música, un chape. No no, no, no, no, no va a cambiar completamente, siempre va a haber temas que se parezcan o un poco, poco. A, Igual, la más parecida el primer disco es del palo de Aberry más o menos ahí sí, más o sea, más sí, guitarra eh, punk, pero con los vientos y gente, así. No se va a asustar la gente tampoco, no, sí. o sea, es... No, yo creo que me gustaría también, o sea. ¿Y sí. mantenéis la voz femenina o la quitáis? ¿Sí? Se fue, se fue. Se fue, se, fue, no, se fue. No La quitamos, se fue. <ríe> se ido, la la queremos mucho, eh, pero se fue. <ríe> Pues si os parece, acabamos con otro tema que nos queráis recomendar de este disco. No sé. Es pues, Wolverine. Eh, y... <risa> sí, también. Yo creo que es de las que más se ha escuchado y más han gustado yo creo sí. también. Sí. Aparte también me gusta personalmente. ¿eh? Pues Imanol, Yulen, Aitor, Esquerricasco, por haber venido. Soy. Eh, soy, soy. Eh, suerte con los conciertos. Aquí está el veranito. <risa> y luego en septiembre, ya sabéis, ale, ale, estaremos ale. con el nuevo trabajo. Volver. Aquí sí, sí, estaremos. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, Esquerricasco. Gracias. Agur. saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora en Scalería ziren ondorioak espaiako txakurrak atxilotzeak yo te ha entrevista que hemos realizado a tres de los componentes de la formación a un chape de Mendiorri y Manol, Julen y Aitor, para hablarnos del álbum Moscorta y e Rebeldea que salía en el 2014 para hablarnos de la trayectoria musical de la banda de los conciertos y por supuesto para adelantarnos un poquito lo que va a ser su nuevo larga duración, que dentro de poco entrarán al estudio de grabación para grabar lo dicho nueve o diez temas que se van a incluir en ese nuevo álbum. Y nosotros que ya vamos a poner el punto y final al programa de The Uscal Música. Hemos escuchado las novedades Desde Caótico con el álbum Sindicato del Crimen Y hemos escuchado a Singira Con esos temas Y el tema Arnil de Gui extraídos del álbum Vida Ya también han sonado Garila, Kogaita, Sei y la formación Unset y por supuesto la banda Ibarresa Sutagar que ya está en el estudio de grabación así que dentro de poquito tendremos nuevo álbum de estudio y también hemos escuchado a Unchape, esta banda de Mendi Yorri con el álbum Moscorta es Rebeldeac y hemos hablado con Imanol, julen y Aitor y nosotros que lo dicho nos despedimos será hasta dentro de 7 días en una nueva edición del programa Euskal Música en Berriozari Rock de 6 a 7 y media de la tarde los, jue los jueves en directo y ya sabéis que tienes nueva cita el sábado y el domingo, eso sí, en repetición en la misma franja horaria, 6, y media de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM hasta entonces, un saludo agur Gracias.